De los que se encuentren comunicados sin derecho a de la asistencia de un de confianza o a ser visitados por un médico conocido. Esta situación es una situación de defensión total, seguro. En esta situación de defensión, de aislamiento total con el exterior, los diferentes cuerpos de seguridad del Estado tienen su momento para actuar con tantal impunidad para hacer lo que quieran con esos familiares. Tenemos miedo a que puedan sufrir malos datos durante este periodo. Tercero, no entendemos por qué tienen que mantenerlos incomunicados si, como decía Vicente Arriba, llevan meses tras ellos reuniendo todas las pruebas necesarias para su detención. Si tienen pruebas, que se les enseñe al juez y que el juez decida. Cuarto, por esta razón venimos hoy al Defensor del Pueblo para pedirle que haga las gestiones oportunas para que nuestros familiares pasen cuanto antes ante el pueblo.